¿Qué tal Daniel? Buen día para vos, buen día para la mesa y para la audiencia que está del otro lado presente. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, están buscando ser tercera fuerza、eh, a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Qué sucede en el partido de Pilar con el FID? Así es.、Eh, tal como dijiste,、eh, estamos, ahora vamos a ir a, al espacio en lo que va a ser en las próximas elecciones.、Eh, y bueno, desde el MCT. Dentro del Frente i z q u i e r d a Unidad de los Trabajadores,、eh, tenemos la propuesta de bueno, ampliar la izquierda en primera instancia.、Eh, por eso vamos a ir a,、eh, a internas、eh, en el Frente i z q u i e r d a Unidad.、Eh, con la lista 10, revolucionamos la izquierda.、Eh, y bueno,、eh, desde nuestra postura,、eh, vemos imprescindible、eh, ampliar la, la izquierda para darle lugar a, a diferentes organizaciones, a, a, Y s e ven con las puertas cerradas, ¿no? Por el otro lado del FIF de unidad. Así que, bueno, nosotros lo que planteamos es、eh, una ampliación hacia el sector de los trabajadores, a, eh, invitar eh, a los sectores ambientales, feministas,、eh, de l i b r e d i v e r s i d a d para poder ampliar la izquierda y tener mayor representatividad, ¿no?、Sí. En lo que es el pueblo,、eh, sobre todo acá Pilarense. En, en Pilar <risa> no hay concejales de izquierda. no, Por el momento, no.、Uh -huh. eh, ahora, por eso estamos trabajando con mucha fuerza para poder、eh, hacer llegar eh, eh, la voz de los trabajadores al Consejo Deliberante.、Eh, creemos que es、eh, sumamente importante、eh, para poder plantear、eh, las diferentes problemáticas que se encuentran hoy、eh, en los barrios y en la sociedad. ¿no? Eh, creemos que. Lugar a llevar por lo menos nuestras propuestas y hacer escuchar cuáles son las necesidades、eh, de los sectores más vulnerables de, de la sociedad y bueno, de Pilar en nuestro caso. ¿Cuáles son las, las propuestas que distinguen al Frente de Izquierda en Pilar del de e resto de las propuestas que se escuchan del, del Frente de Todos, de Juntos? ¿Cuáles son bueno, justamente las iniciativas que ustedes、eh, ingresarían al Consejo Deliberante? Bueno, en primera instancia, eh, nosotros eh, eh, lo que、eh, estamos para atender las necesidades, como te dije, de los sectores más vulnerables de, de la sociedad y para eso necesitamos hacer un cambio profundo.、Eh, y bueno, eh, eh, para ello estamos planteando、eh, el, la no, el, que se acabe la precarización laboral que hay hoy en día,、eh, el, sobre todo en los jóvenes, ¿no?、Sí. Eh, hoy en día se trabaja mucho con, con esto de las aplicaciones,、eh, lo cual no tiene cobertura,、eh, los empleados、eh, no tienen seguro.、Eh, bueno, también、eh, estamos ante una problemática que es la del de trabajo joven, ¿no?、Eh, hoy en día, eh, eh, los jóvenes de entre 18 y 23 años,、eh, únicamente un 4% de estos jóvenes.、Eh, Supera el sueldo de los 50 mil pesos.、Eh, para ello, nosotros tenemos diferentes propuestas, como son、eh, en principal,、eh, dejar de pagar、eh, una deuda fraudulenta,、eh, que bueno, la verdad es que nos está llevando a, a no tener futuro, ¿no? A la juventud, a la juventud nos está llevando a. Sabemos que es una deuda que va a, van a estar pagando diferentes generaciones、eh, y bueno, necesitamos. Eh, la deuda hoy en día es con el pueblo, no es con、eh, los empresarios del s m i、eh, Hoy en día,、eh, más de la mitad de la población、eh, no, no está llegando a cubrir la canasta básica. Y bueno, eso es una gran problemática. Creemos que lo, el, el primer asunto a atender es ese.、Eh, y bueno,、eh, queremos dejar de, de llevar plata afuera. Para poder así eh, crear eh, planes de viviendas dignas para los ciudadanos de, de Pilar y bueno, a nivel provincial y nacional. n o、eh, Después, eh, también eh, tenemos la propuesta、eh, de que los funcionarios políticos、eh, se atiendan en los hospitales en los o s h públicos, i t a l e s p que manden a sus hijos a las escuelas del Estado para que vean las condiciones en las cuales se encuentran h o y las instituciones. n o Eh, que están bastante abandonadas y necesitan que se atienda con urgencia esa, esa problemática, así como también、eh, sí. la precarización laboral que hay en, en, en el sector de salud, en el sector de educación.、Eh, necesitamos que se, que se atiendan con fuerza y con convicción esas problemáticas.、Eh, después, también、eh, necesitamos que el salario. De los trabajadores supere la ganasta básica que está hoy en día en、eh, los setenta mil pesos.、Eh, eso nos parece、eh, sumamente importante y bueno, estamos luchando para eso. Así como también、eh, te cuento a nivel local,、eh, uh -huh. estuvimos defendiendo diferentes luchas desde el MST y el c e n t r i z q u i e r d a Unidad estas semanas. Y bueno, hoy despertamos con una excelente noticia que es la, bueno, la, la reincorporación de nuestra compañera Alexa Kremer.、Uh -huh. ¿no? Eh, a lo que es el municipio de Pilar.、Eh, estuvimos marchando la semana pasada、eh, pidiendo la reincorporación de, de nuestra compañera. Que, que bueno,、eh, este, el Estado saca leyes y después las engajona. La verdad es que no, no se cumplen. Y bueno, Alexa es una trabajadora que trabaja en la municipalidad, la cual, bueno.、Eh, No, no pasaba n a planta, como a muchas trabajadoras、eh, transgénero que tenemos、eh, uh -huh. a las cuales apoyamos.、Eh, y bueno, hoy estamos contentos porque nos despertamos con la noticia de que Alexa、eh, fue reincorporada a su puesto de trabajo después de, bueno, de, de una lucha que estuvimos sosteniendo.、Uh -huh. eh, y bueno,、eh, sin ir más lejos,、eh, nosotros estamos abocados、eh, a las diferentes luchas, como lo son el LGBT. Como lo es también、eh, la ecología,、eh, también te cuento que, que hace dos semanas estuvimos haciendo un festival ecocultural、eh, para pedir que se limpie、eh, el basural a cielo abierto que está costeando el, el arroyo、ah, Pinazo、tío. entre、uh -huh. Pilar y José de Paz.、Uh -huh. eh, bueno, lo,、eh, lo cual、eh, causó un impacto, porque、uh -huh. bueno, se acercaron muchos vecinos, armamos un petitorio para que, bueno. Se、eh, haga una limpieza adecuada para que se haga una recolección de residuos adecuada, porque la recolección de residuos no llega a, a los sectores más alejados.、Eh, y bueno, y también para que eso se funcione como un espacio verde para la comunidad, para que pueda hacerse una plaza, un corredor. Y bueno,、eh, en base a, al evento que estuvimos haciendo,、eh, generó repercusiones y bueno, pudimos juntarnos con diferentes agrupaciones. Eh, locales, eh, el medio ambiente y bueno, entre todos y todas,、eh, armar un proyecto para que esto se lleve a cabo. Así que bueno, la verdad es que estamos、eh, convencidos de que、eh, la salida es a través de, de la voz de la gente, ¿no?、Eh, ¿Cómo pudimos、eh, salir a manifestarnos pacíficamente y,、eh, y tener respuestas a esto? Así que bueno, ¿qué nos cuenta? Sí, ¿hay internas en el FIT en Pilar? Sí, sí, hay internas en el FIT Pilar.、Eh, yo estoy、eh, acompañando a Natalia s p a s、eh, a en la lista 10, Revolucionemos l a Izquierda,、uh -huh. en la cual está encabezada por Alejandro Godard y Bill Maripol como, como diputados provinciales.、Uh -huh. Y bueno, Natalia s p a s a como primera concejal en el partido de Pilar.、Uh -huh. ¿Cuántas listas hay del FIT? Dos listas ahí, está la nuestra y después está la otra, que es el resto de la izquierda. Bien, bien. Bueno, Ezequiel,、eh, quedamos a disposición aquí en la radio, quedó clara cuál es la, la postura, el p o s i c i o n a m i e n t o y los proyectos que llevarían al Consejo de ingresar. La primera candidata, entonces, la precandidata es Natalia Espasa de acceder, sería ella s、sí, i、eh, La lista 10 es la que queda luego de las paso para las elecciones legislativas de noviembre. Así es, Natalia Espasa encabeza en nuestra l i s t a con Ariel Peñalba, también persona de, eh, eh, que está en el área de salud trabajando. Y bueno, estamos a, a disposición de la lucha de la comunidad pilarense para poder apoyarlos y bueno, para poder hacer escuchar、eh, cuáles son la, las necesidades urgentes del pueblo pilarense y bueno, poder、eh, equilibrar un poco la economía y los servicios, sobre todo en lo que es este distrito, el cual. Eh, las obras están centralizadas y vos、eh, llegás a los barrios vulnerables o los barrios más alejados y no, no tienen luz,、eh, las calles se caen a pedazos,、eh, no tienen veredas. Así que, bueno, nosotros estamos para, para acompañar a esa gente, a ¿no? ese sector, el cual, bueno,、eh, es invisibilizado y, y también silenciado. ¿no? Bien, bueno, Ezequiel, te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, un abrazo grande. Eh, para todos, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.